La retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacove, y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras Causas. Buenas, qué tal, cómo les va. Aquí estamos arrancando oral y público. Eh, antes que nada, porque me olvidé los programas anteriores eh, de hacerlo. Eh, en en uno de las de las emisiones últimas, creo que fue dos para atrás que. Eh, no estuvimos a, al aire, no estuve yo al aire Del programa estuvo el señor Pablo Giacobbe Que dijo que era el programa número 1000 O alguna cosa así eh, No le crean nada a ese muchacho Solo eso quería decirles eh, Es un gran editor eh, Toma los sonidos de la ronda Y nos lo trae aquí al oral y público Pero más allá de eso No le crean mucho Estamos arrancando el programa de hoy, que no sé que no es el 1000, pero no sé tampoco qué número de programa es, y mmm, va a ser un programa bastante especial, la verdad, porque eh, desde hace algunas semanas, cuando, cuando falleció Chicha Mariani, eh, veníamos pensando en poder hacer un programa en el que habláramos un largo rato de ella, y teníamos las personas pensadas, que son las que van a salir al aire de Oral y Público hoy, pero a la vez también teníamos, eh, nada, los procesos de cada uno allí, dando vueltas, y no es fácil hablar de una persona a la que eh, estas personas han querido tanto, especialmente, y que no está más, ¿no? Así que hoy va a ser la ocasión Hoy vamos a hablar bastante De María Isabel Chorovic de Mariani Chicha Mariani eh, Lo vamos a hacer en un instante Nada más cuando volvamos de esta De esta vuelta por la esquina Vamos a recibir a uno de los Testigos y creyentes de la mega causa de la Emma, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. Eh, no lo tenemos hoy a uno de los este, testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la megacausa de la ESMA que es nuestro compañero Víctor Basterra pero lo tenemos a otro compañero uh -huh. integrante de la asociación de detenidos desaparecidos y que todas esas fojas de la megacausa te juro que las tiene en la cabeza yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza pero no deja de sorprenderme uh -huh. que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el, el número de caso que es que es el, es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a horas público. Buenas, gracias. El caso 115 justamente de Fernanda Nadia. <risa> Bueno, Para que vean que no es cierto está, que no estamos diciendo. No están preparados, no están así todos los cafés, no. Conozco los, los por los nombres, los compañeros y por la identidad. Y bueno, tanto sonido de trabajo, me ha permitido eh, tomar conocimientos. público. Bueno, hoy es un programa de esos en los que Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, va a usar sus cuatro manos. Tenemos en línea para charlar con ella a Graciela Dora Ledantes, quienes la conoce, la mayoría de la gente que la conoce, que la conocemos en realidad como Gachi, es integrante de la asociación Este, Clara Anaí y es coordinadora de la muestra de la búsqueda de Clara Anaí Gachi, te podemos decir Gachi al aire me imagino te recibimos aquí al aire y oral y público <risa> Fernando vele contigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia a tu audiencia este, Sí, te, te digo eh, la asociación es Anaí Ah, no yo Clara, dije asociación Clara Anaí razón, Sí, no. mucha sí. gente piensa Sí, sí, sí. la asociación se llama que es Anaí, pero no, es Anaí, Sí. está eh, bueno, hecha la aclaración eh, vamos a ir sumando gente en el transcurso de la charla pero bueno, en principio le contaba a la audiencia al comienzo del programa que teníamos ganas de charlar sobre eh, Chicha lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo, cómo la conociste y cómo llegaste a integrar la asociación y, y a coordinar la muestra Sí, este, es una nota de color porque fui a través de una persona que cuidaba a Licha de la Cuadra, uh -huh. eh, nuestra querida Licha, y gran amiga de Chicha. Sí. Ella me cuenta que Chicha estaba buscando una secretaria eh, y yo me parecía que, que no sabía si iba a estar a la altura de las circunstancias por lo que significaba Chicha, para mí sin conocerla en persona. Te estoy hablando hablando del año 2007. Uh -huh. eh, pasaron unos meses de esa charla, yo no me acerqué a Chicha, y me vuelve a contactar esta persona, y dice, todavía Chicha no encontró, tenés que llamarla y presentarte. Y fue así, la llamé y me citó un día domingo a las 9 de la mañana eh, para charlar, para ver y estuvimos charlando casi hasta la una del mediodía uh -huh. y era como si la conocida de toda la vida y ella sentía lo mismo. claro Yo tenía mi trabajo, o sea, tenía que organizar donde estaba trabajando, dejar eh, con tiempo y le dije, tómate el tiempo que necesites y cuando estés lista te venís. Uh -huh. Y así fue. Arranqué en diciembre de 2007, Y bueno, hasta no nos separamos hasta ahora que falleció Chicha. Claro. Este, muchos años, muy muy cercana a ella, ella me decía, tenés que ser mis ojos y mis oídos, porque ella tenía problemas auditivos también, uh -huh. este, y bueno, y veía con el, del lado izquierdo el ojito, el rabillo del ojo, ¿no? Eh, una genia total, porque claro, con el dominio que tenía de, de que ella era una artista plástica, eh, manejaba con ese poquito que veía, era impresionante lo que veía. Claro. Este, así que bueno. Así fue so. el primer acercamiento y esta... sí este enlace que después terminó cómo cómo definirías la relación que se fue gestando ¿Con ella? sí y yo muchas veces le decía mami a ella uh -huh. porque la sentía así y ella lo aceptaba le gustaba este, mucho con mucho cariño mucho cariño uh -huh. eh, yo además de ser su secretaria privada como ella no tenía familia cercana directa este, me había hecho un poder para manejar todo lo que era eh, las cuestiones de salud para que yo pudiera actuar en su nombre en, en las este, en las obras sociales hablar con los médicos internarla desinternarla eh, porque lo, lo único que le quedaba ya había fallecido su esposo eh, su mamá su papá y su hermano Blas entonces lo único que, que estábamos esperando era Clara Nai mientras Clara Nai no aparecía bueno yo tenía eh, este ese espacio donde yo este actuaba en nombre de ella claro claro eh, o sea que era un, un, mucho más que una simple secretaria uh -huh. sí muy personal el trato ella era muy cariñosa eh, le gustaban los mimos Eh, no era reacia uh, Viste que hay personas que son Más cerradistas, más conservadoras sí, eh, sí, No, claro. Chicha en ese aspecto eh, No era así Bueno, vos sabés que ella fue la primera entrevistada de este programa en octubre del 2010. Eh, pensamos a quién, quién quién debía ser, digamos, la, la primera entrevistada de un programa como este dedicado a, a los juicios a los genocidas y eh, en, con el equipo que teníamos en aquel momento, con Ana María Cariaga, eh, Eugenia Otero, eh, Beatriz Luque y yo decidimos que fuera Chicha la, la primera entrevistada y obviamente... Eh, estuvo gentil como siempre como cada vez que la llamamos déjame sumar otra voz es una voz que traemos desde Catamarca hemos contado su historia varias veces Qué lindo. e incluso hemos contado que, lo, que recién le pudimos poner cara y abrazarlo hace pocas semanas Cuando fuimos al encuentro nacional, de, al encuentro de la red nacional de medios alternativos, él es Nicolás Berardi. Un mini resumen de su historia hago para quienes pudieran no conocerla. Yo digo, no sé, quizás no sea la mejor manera de contar su historia, pero yo digo que es el otro lado de la moneda de Clarenay. Digamos, mientras seguimos buscando a Clara Anaí, el que pasó por una situación similar, digamos, de que se lo robaron también cuando mataron a sus papás en la caída de, dos días antes de, de la casa en la que estaban ellos, lo, los Berardigau. Eh, finalmente, por la perversidad de Echecolás, eh, sus abuelos pudieron recuperarlo. Lo que te pido es que busques en la retaguardia Eh, pongas Nicolás Berardi y ahí vas a tener todo el relato de la historia de Nico de aquellas veces que lo entrevistamos es una historia que hay que hay que conocer no hay dudas lo tenemos en línea Nico Nico un abrazo enorme a la distancia cómo estás bienvenido a Oral y Público estamos junto a Gachi hablando de de chicha hola qué tal cómo andan eh... Qué bueno, qué bueno. Eh, ahora eh, escucharlos y, y con ustedes, bueno, Agachi ya la he conocido como la Agachi, hola, visto hola, lo hemos visto muchísimas veces en los chichas. Pero lo, lo lindo es, es, es también ahora escucharlos de ustedes, hablar con ustedes, que que nos conocimos acá en el encuentro en Catamarca y la verdad que fue fue muy lindo, la verdad que muy reconfortante. Eh, lo estoy escuchando más o menos, no porque la distancia parece que la, decir que pero la las las la redes también se tiran dije bueno, a la distancia. Bueno, ahora ahora vamos a mejorarte un poco, ahí está Nati laburando para que nos puedas escuchar un poquito mejor. ¿Estás en Andalgalao o estás en San Fernando del Valle esperando la cumbre del agua? Bueno, no, eh, estoy todavía en Andalgalao. Mañana ahí ya salimos a, a buscar la vir a buscar a Norita Cortiñas, que que bueno es una de las de las que está posando y trabajando, ella ha venido varias veces aquí andaré ahora mismo, no, no Fernando creo que es la primera vez que va. Uh -huh. Y sí, así que tengo esa tarea, esa tarea encargada para mañana linda tarea, la verdad porque es compartir un poquito a solas y seguir con el proyecto. ¿no? Claro. Nico, eh... El haberla, le preguntábamos antes a Gachi Cómo la había conocido a Chicha Yo me imagino que en tu caso debe haber sido parte De esa reconstrucción de tu propia historia Conocerla a Chicha Mariani ¿Te, uh -huh. ¿te acordás cómo la conociste? Eh, sí, sí, sí La verdad que fue Fue parte de la reconstrucción de mi historia Pero era muy celoso A la hora de él, Hasta que no recuperara mi casa No me quería acercar a ningún lado Eh, bueno, un poco tiene de disciplinas internas que nos va construyendo, ¿no? Y, y bueno, hay una amiga eh, trabajaba en ese momento, era una de las chicas que, que ayudaban a, a organizar los expedientes en el año 2006, más o menos, 2000, sí, 2000, no, sí, 2005, más o menos, 2006. Y, y bueno, y me, hacen, me hacen llegar eh, una información de que tal vez mi hermano o hermana estuviera vivo, Eh, igual yo ten, tenía datos de que no pero pero bueno y que era Chicha quien quien estaba tratando de eh, de conocerme detrás de este de dato para ver si yo un poco de alguna u otra forma enganchaba y así como una vez puso la la, la, la policía la, la revista eh, era dicha porque la verdad que la, la, Chicha era dicha <risa> eh, era muy inteligente Y, y bueno, de esa manera fue que, que ya agarré y me dispuse, dije, eh, eh, voy a la casa y la conozco y, y a ver qué tienen, si es verdad o no, porque uno reconstruyendo la verdad que eh, siempre me han dicho que, que mi madre también podría haber estado rellenada en el momento de, de poner en el cajón, entonces... Todavía no había logrado una exhumación nada, eso lo hice luego de declarar de, de, de contra el Chicolá, entonces esa duda siempre estaba abierta todavía uh -huh. y, y bueno y entonces me arrojé, me arrojé, o sea plenamente y con, toda la, con todo el amor del mundo a, a ese encuentro que la verdad que a mí me cambió, me cambió en muchísimas cosas de la vida, ¿no? la verdad que me, me cambió un montón. Uh -huh. Recordamos que la mamá de Nico estaba embarazada. Corregime si hay algún dato que que esté Hola. dando que esté dando mal eh, Nico nos escuchás ahí Nico sí, sí. Ah. lo que pasa es que por por WhatsApp es más es más difícil comunicarse ¿verdad? ah claro claro claro imagino ¿Sí? Eh, bueno, no, lo, eh, te decía que me corrija si algún dato de sí. la historia lo, lo, lo entrego mal Pero quería aclararle a la audiencia que tu mamá en el momento de haber sido asesinada Estaba embarazada de nueve meses y que con la exhumación uh -huh. de su cadáver Se pudo comprobar que tenía un balazo en la panza Es decir que los defensores de uh -huh. las dos vidas, porque son los mismos Este, en aquel momento no les interesó demasiado, digamos, las dos vidas. O sea, le, en todo caso les interesó terminar con las dos vidas, ¿no? Eh, yo pensaba, mientras escuchaba a, Ni a Nico, Gachi, eh, si, si Chicha supo desde el principio que, que Nico había sido devuelto a sus abuelos, que había una situación... Oh, o pensó o ella pensaba no sé si vos lo sabés tampoco eh, o ella pensaba que él había sido apropiado también eh, sí ella sabía que había sido devuelto a sus a sus abuelos sí lo sabía eh, es, eh, yo, eh, Nico estaba hablando y recordaba cómo se acercó eh, la chicha lo recordaba eso y cómo hablábamos Eh, fue maravilloso porque es cierto él descubrió un mundo al que le costaba mucho acercarse y Chicha tiene tiene, mira hablo en presente de ella porque sí, sí. para mí es como si estuviera presente claro. eh, tiene ese, esa capacidad de sacar de cada persona lo que se necesita para para avanzar, para para cambiar, para modificar, eh, para resolver, no sé, eh, es un don especial. Eh, no sé si Nico lo, lo lo tiene en su en su percepción, si lo tiene así, el recepcionado. Sí, sí. sí. Tal cual, ¿no, sí, Nico? Sí, la verdad. Sí, claro, sí. A mí eh, me dio me dio una opción porque sinceramente Eh, uno eh, sobreviviendo en una casa de montoneros eh, aprendió a ver muchas continuidades y se fue creando con muchas continuidades políticas más allá de lo que eh, se informa o lo que se construye con una política eh, digamos abierta uno ha visto personajes y ha visto personajes una y otra vez desde, desde la niñez eh, gobernando dos y Chichica en ese sentido cuando la conocí me ofreció esa posibilidad de poder construir algo eh, que fuera políticamente una herramienta de cambio, de lucha, pero a su vez eh, pensar que bueno. si uno puede tener una autonomía en la construcción de un discurso, eh, de animarse uno a decir eh, esta experiencia es tan válida como cualquier otra, porque digamos que ya hasta ese momento eh, me la había pasado recorriendo comisarías, me la había pasado recorriendo lugares donde el nombre, o sea, Nicolás Garri era un anónimo más. Claro. Eh, entonces, eh, cuando la conocí a Chicha, me dio esa, esa, esa proximidad, digamos que no pude tener con mis abuelas, por ejemplo, eh, porque mis abuelas al recuperarme tan, digamos, a, a, al tiempo tan breve y recuperarme, eh, no sé si he podido salir de ciertas rupturas de idiosincrasia o de temores, donde por ahí... Eh, no hubo mucho más reflexividad de la, de la parte de ella y conocer la chica fue poder reconocer eh, la, la otra abuela como decía Fernando por ahí la, la otra moneda es, es justamente eso poder haber conocido como ella me conoció a mí yo poder conocer una abuela eh, con una lucha continua no con una lucha sostenida y y también con una decisión eh, política Eh, que por lo menos en, en muchos de nosotros germinó como una forma de autogestión y autonomía, ¿no? Claro. Eh, no a política, sino justamente me parece que una política comprometida en, en Claranaí, así como yo, es una política comprometida en mis hijos, digamos, ¿no? Y de esa forma poder aprender a, a generar espacios eh, que no estén determinados solamente digamos, por, por una construcción del poder mucho más eh, rígida por ahí o, o más jerárquica en el sentido, no sé si lo puede explicar muy bien, digamos, ¿no? Uh -huh. Claro. No. Si recién llegas al Rally Público, estamos charlando por un lado eh, con Graciela Dora Aledantes, eh, que es integrante de la asociación Anaí y es la coordinadora de la muestra eh, de la búsqueda de Clara ANAI, eh, Gachi, y también tenemos a Nicolás Berardi que compartió historia en la reconstrucción de su propia historia personal como bebé apropiado por un tiempito hasta que sus abuelos eh, pudieron recuperarlo de las manos de Che Colas cuando cuando Chicha eh, encontraba la, la la historia de Nico y, y eh, digo me imagino que se le habrá dado también por sentarse con con el chicolas no eso no pasó no no se dio no lo buscó ella vos decís sentarse con el chicolas no yo digo los abuelos de Nico tuvieron que sentarse con el chicolas para recuperarlo y él Tal, sí. puso esa esa situación perversa de que los abuelos eh, lo tuvieran que llamar y si respondía se iba con ellos y si no se quedaba con los apropiadores este y, y digo bueno no sé en el caso de Chicha, ni lo pensó ella. Y no, era, imagínate, es una situación perversa, pero fue así. Nicolás, eh, Nicolás, este Chekolá no estuvo sentado ahí y los expuso a que un chiquito que hacía meses que no veía a sus abuelos eh, si lo reconocía se iban con él y si no lo reconocía los abuelos iban sin nada en las manos es una perversidad porque él sabía perfectamente uh -huh. que era que era su nieto biológico eh, sí para Chicha eso era terrible eh, uh -huh. eh, ser no no encontraba palabras para para definir una situación así y por suerte por suerte estaba la palabra mágica porque le hacían señas a Nico para que se fuera con ellos y Nico no uh -huh no reaccionaba porque era un, un chiquitín, un bebé prácticamente, este, no sé, después mi hijo me dirá, pero creo que tenía un, un año y pico, y sí, hasta que año. era un, un año, ¿no? ¿Un año y pico, Nico? Sí, sí, sí un año y medio porque esta cuestión de encuentro con Chegrafo en diciembre del 76 y se había nacido en julio del 75. Claro y el, el el abuelo se acuerda de, de la palabra le dice bichiqui y ahí él reaccionó este por esas cosas digo yo del destino reacciona y le tiende los bracitos sí. pero si no hubiera estado eso se lo hubiera negado uh -huh. al nieto biológico uh -huh. bueno qué hablamos de la perversidad uh -huh. de, de, de Checolas si cuando estaba el juicio que se hizo uh -huh. acá en en la examia Eh, cuando el juicio del circuito camps, eh, habiendo ya comprobado la justicia que Clara Nahí salió viva de la casa eh, Checolas que estaba siendo juzgado en ese momento le escribió una carta eh, manuscrita que se la hizo llegar a Chicha diciéndole que, que Clara Nahí estaba muerta y la justicia ya había declarado este que con todas las pruebas que estaba viva por eso es, es perverso Este, uh -huh. no sé una mente eh, no sé la tenían que estudiar los los profesionales científicos cómo funciona ese cerebro uh -huh. sí sin duda sin dudas sí, sí. Funciona de la misma manera de la misma manera y que fernando eh, justamente mar marcaba algo eh, muy interesante o sea el mismo cerebro sigue funcionando en relación a los defensores de las dos vidas no Los, los, la parte más oscura de, de, un, de un pensamiento religioso, si se quiere, eh, siempre han parado y ha conservado en sus catacumbas a todos estos eh, inquisidores, digamos. Claro. Yo creo que eh, esa es la, la gran contradicción que tenemos eh, para poder seguir resolviendo como sociedad. También la suerte que yo tuve en algún sentido es que como mi... Mamá estaba, o sea, tenía que parir en esa semana. Eh, mi abuelo estaba acá sin saber dónde vivíamos, pero estaba acá justamente porque de alguna manera él quería que parieran y de alguna forma se los quería llevar obligadamente de la plata, por lo menos hasta que mi hermano fuera un poquitito más grande. Y, y en ese sentido es que el, eh, el que era el fiscal Betini en ese momento, que también la conocía Chicha fue el que pudo acceder a la información a partir del, del hospital ferroviario, de que se había pasado un nenito ahí con, con un cortecito en la cabeza, de, de que había caído la casa, y como habían sacado en los diarios de esa época, que yo era una nena y no era un nene. Entonces, eh, en esa proximidad del hecho, eh, si, si no hubiera sido por eso, me parece que si, mis abuelas tenían que vivir desde la barría, eh, yo creo que ahí ya era tarde. Esto, esto digamos dentro de, de las cuestiones de la vida eh, tien, tienen que ver con que justamente mi hermano estaba estaba estaba por no de hecho el, el gran problema que se tuve para poder hacer la exhumación y, y, y se nota la, la perversidad del poder que todavía sigue sosteniendo chicolá es que yo declaro en el 2000 a fines de 2007 y para cerrar del 2008 luego de la feria judicial Eh, me borraron todas las posibilidades que me veo el tribunal para poder hacer la exhumación y la gente de, de antropología forense me dice no acá es constatación de, de feto o en, en, en tu madre pero todo lo que nosotros habían dado antes de la feria judicial no lo podemos hacer porque ahora es una nueva orden así que inevitablemente eh, el hecho de, de, de borrar determinadas huellas Eh, siguen y, y la verdad que siguen operando no o sea es así es una realidad que ellos siguen construyendo como forma de legar esa realidad no o sea la realidad de todo uh -huh. tengo una última pregunta Gachi Hola. Eh, para para vos eh, eh, eh, eh, es una pregunta incómoda Gachi así que eh, te, te, no te, te, te lo advierto porque no tengo problema en decir cuántos años tengo ¿eh? no, no, no no no no ojalá fuera eso no te lo advierto porque eh, eh, justamente no quiero generar incomodidad y y si no tenés ganas de responderlo eh, obviamente lo decís y estás no pregunta tranquilo eh, pregunta no, tiene que ver con que todos nos quedamos con una Sensación rara eh, con esa, esa fallida noticia de, de la aparición de una chica que decía ser clara ahí, que eh, pasó unas horas o unos días, no recuerdo ahora, este con Chicha pensando que tenía clara ahí enfrente. Hoy a la distancia, e insisto, si tuvieras ganas de, de hablar de esto sí. al aire, eh, hoy a la distancia, ¿cómo ves aquella aquella situación, aquella sensación de de chicha de alegría temporaria para después, me imagino, pasar a más tristeza que antes Sí, eh, fue una ilusión corta, pero vos fíjate el día anterior eso pasó un un 24 de diciembre sí. este, cuando la chica se, se presentó uh -huh. eh, el día anterior a la noche, Leticia y yo agarrabas cada una de, de su mano, eh, dijimos que hasta que no tuviéramos el análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos, no íbamos a, a, a decir nada, no íbamos a dar a publicidad nada. Uh -huh. este, acá que esta chica se había presentado sin decirnos que ella, mira, tengo bien grabada la fecha, 14 de, de julio, que había hecho los exámenes en el banco y le había dado negativo. Claro. Por supuesto, cuando ya se hace el examen, eso se, se hace el careo con todas las muestras que hay en el banco. Uh -huh. Entre las muestras estaba la de Chicha y, y la familia de Chicha. Claro. Este, y le había dado negativo. Al, al, a poquitos días, un mes, se presenta en la asociación y... Da dos datos, qué sé yo, y ahí empezamos a, a trabajar el caso y ella el dato ese no nos lo había dado. Uh -huh. Bueno, eh, cuando se da el comunicado de que había aparecido que eso eh, está, ¿sabes que hay una causa donde se está investigando? El juez Cresplac tiene la causa acá en La Plata, uh -huh. se está investigando. el El genetista Jaime, de la ciudad de Córdoba, de Córdoba capital, dice que el índice de paternidad da en un 99%. Ese fue el primer error, porque no teníamos nosotros eh, ADN de, de Posky, o sea, del padre de Claranaí, ni tampoco de la madre. No teníamos. Entonces, ¿cómo él podía decir que las pruebas daban el 99% eh, con el con la paternidad uh -huh. en, en todo caso podría haber dicho 99% con la abuela no dijo así ya ahí había un error claro un error grave bueno así todo este eh, se decide dar un comunicado Pero Chicha no estaba muy convencida, porque para ella, en su forma de ser y de actuar, faltaba el análisis del banco. Yo me acuerdo que este, me llamaba mi hija al mediodía, 24 de diciembre, al mediodía, llorando de alegría, por supuesto. ¿Sí? Mamá apareció Clara Nay, no le decía yo, apareció Clara Nay, no. Le digo, no, porque falta hacer un análisis, no digamos cosas tan malos, están dando por la tele. Uh -huh. Bueno, yo me fui enseguida para la casa y eso era un mundo de gente, eh, lleno de periodistas en la calle, y bueno, gente, gente, gente, porque chicha tan querida acá en La Plata que te imaginas, era un, una alegría para todo el mundo. Y bueno, cuando entré, yo a la chica la saludé por su nombre, no le dije clara a Nahí, no me salía, y se lo dice en el oído a Chicha. Le digo, Chicha, perdóname, pero no me sale decirle. Dice a mí tampoco. Me dijo, fíjate, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso era ponerle cercano al mediodía. Y a las 20 horas de ese mismo día, hubo que sacar un comunicado porque Chicha quedaba, si se aceptaba ese ese ese análisis Chicha, ¿no? mal hecho. Eh, quedaba como que el Banco Nacional de Datos Genéticos se había equivocado y eso Chicha no lo podía permitir. Claro. Si ella, eh, luchó por ese banco, recorrió 15 países y visitó a cada genetista de cada país preguntándole cómo podía ser para encontrar los nietos a través de los abuelos. De ahí surge el banco, uh -huh. en esa búsqueda... Este, al año de haber recorrido esos 15 países aparece el índice de abolidad desde Estados Unidos y la señora de, del expresidente de Francia, Mitterrand, es la que pone este, dinero para que se abra el banco acá en la Argentina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iba a deslegitimar la autoridad del banco en esta materia? Y hubo que sacar un comunicado. Bueno, al otro día fue 25 de diciembre, este, se abrió el juzgado, el juez Trepa abrió, abrió el, el juzgado para recibir a, a, a la chica, a Chicha, y bueno, y gente de, del banco también, de la Conadi, mm. y ahí se dio orden del día lunes 28 de diciembre volver a hacerse le hizo tres análisis a la chica el que ya tenía y dos análisis más análisis más este seguido, y todos daban negativo uh -huh. todos daban negativo evidentemente eh, no sé si se quiso hacer para desprestigiar al banco que ya hubo antecedentes de, uh -huh. de querer desprestigiarlo al banco este Este, claro. no sé si te acordás con con Martín Ogando. sí sí bueno. sí sí bueno y este pero no el banco es lo único legal que tienen las abuelas y, y para para hacer estos análisis no hay claro. otro otra herramienta legal para para hacer este proceso no de de de, claro. de de la búsqueda de la identidad de estos chicos a ver gachi Nico sí, creo que quería decir claro. algo Eh, ahí, es, sí, ahí, ahí es donde me parece que eso es lo que intentaba eh, hablar de lo que se ha como disciplina y conducta, digamos, ¿no? Eh, yo justo había estado por, por, por la cuestión de que la caía en la casa es en noviembre y había estado charlando con ella y ella me, ella me hablaba de los rumores de esta chica, de que no era del todo desconocida, de que ya había tenido un encuentro en otra época, en otro momento y que Y bueno, y que ella, como dice Gachi, o sea, eh, para mí la, la decisión de, de, la, de, digamos, de respetar, descender y de continuar con la construcción histórica eh, fue el, el, el desafío muy grande, me parece, que ella tuvo y que nos enseñó a todos de la ilusión es una ilusión, que nos puede mover, pero inevitablemente debe estar llena de esa realidad, de esa proximidad y confianza en una construcción histórica porque eh, si ella tomaba eh, de forma digamos solamente ilusoria y se prendía esa idea que en realidad es, es la búsqueda que que tuvo durante toda toda su última parte de la vida inevitablemente iba iba a desafiar todos los protocolos iba a darle eh, la posibilidad a toda la gente que en ese momento también estaba haciendo muchas operaciones mediáticas para poder desprestigiar lo que era la totalidad del trabajo de los derechos humanos eh, claro. por relación a un cambio de poder, digamos, ¿no? la gobernabilidad. Entonces me parece que el desafío que ella tuvo y la, y la fuerza y el templo con el cual eh, tomó la decisión de decir el trabajo histórico es lo que realmente está determinando estas condiciones y no... Eh, Digamos, el desafío de si lo eh, que puede ser mediático o lo que puede llegar a ser eh, el consuelo a una vida de búsqueda lo podía acomodar de una forma fácil, me parece que en ese sentido es algo muy interesante porque puso, puso la capacidad digamos, de también decir que no cuando todo el mundo esperaba el sí. Y para esa fortaleza es lo que me refería cuando uno dice qué es lo que nos dejó, qué es lo que nos enseñó, eh, aprender a decir que no es desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de respetar eh, no solamente el protocolo, sino la, la identidad de un montón de personas, de eh, claro. un montón de, de, de nietos y nietas que habían sido recuperados en función de un well. trabajo, en función a una lucha histórica, de las madres, de los abuelos, de los familiares y no simplemente a una determinación de un banco privado de estudio genético ¿no? me parece que ese posicionamiento por lo menos a muchos nos viene nos marcando en la conducta de cómo una decidir cosa. las cosas en el momento en que se presenta este tipo de, de, de disyuntivas tan fuertes me parece ¿no? Claro. eso la verdad que fue, para nosotros fue muy determinante yo creo que a muchas personas nos, nos, nos, nos hizo también sacarnos el duelo eh, de lo que muchas veces quieren ponernos adelante para que veamos y sentamos ¿no? sí. habla de la coherencia de Chichas eh, como ella decía se puede parecer y la historia puede congeniar y todo, pero acá lo que manda son los análisis Imagínate que si claro. eso no se hacía, se cuestionaba eh, hasta ese momento había 118 nietos recuperados se cuestionaba la identidad de 118 nietos Uh -huh. es, es tal cual como dice este Nico y Chicha siempre fue coherente en, en todo su accionar en todo en todo su decir y pensar y bueno este uh -huh. de, después se comprobó que era era así como ella lo pensaba que que, que tenía que ser el banco dijo no no es y no es con todo el dolor del alma no Uh -huh. Pero, una, va a una última te sumo gachi este, sí. agradeciéndoles a ambos enormemente este este programa entero que nos han hecho vivir este, recuperando al, algo una partecita de la historia de Chicha Mariani eh, ese último encuentro reencuentro con Mirta Baravalle, que nosotros publicamos allí una crónica porque Luis Angeo, nuestro compañero, estuvo junto a Susana Saldúo y a Karina Díaz, este, acompañando a Mirta a reencontrarse con Chicha, estas dos eh, fundadoras eh, sí. de Abuelas de Plaza de Mayo, que estuvieron mucho tiempo sin verse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para vos ese encuentro? Yo no estuve presente. Ah, ahí va, perdón. No, no estuve presente. Lamentablemente no pude estar presente ese día. Uh -huh. eh, sí estaba al tanto, por supuesto. Claro. Eh, pero no, no estuve presente. Bueno. Eh, así que no, no te puedo dar mi mi parecer respecto a eso. Está. Eh, Gachi, te te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, vos, por el sí. público. y público. Yo te agradezco a vos enormemente que eh, esta posibilidad. Y le quiero decir eh, a la audiencia que Chista nunca fue consciente eh, de todo lo que hizo. Que cuando se descubre el índice de abuelidad, eh, pensando en, en los nietos que había que recuperar, eh, eso fue para todo el mundo, porque eso no existía, no había en el mundo. Entonces todavía, digo yo al menos acá en la Argentina, ¿no? Salvo para la gente que está en, en los organismos de derechos humanos, todavía este, no está dimensionado, eh, la, dimensionada la, la figura de Chicha como tal. Y ella, muy humilde, tampoco decía, no, no, qué va a ser, qué, qué sé yo, ¿viste? Eh, lo tomaba como algo natural. Pero bueno, en algún momento saldrá bien a la luz se sabrá mejor del del valor de Chicha uh -huh. ¿Sí? bueno, despídanse ahí con Nico y, y nosotros sí, seguimos ¿sí? con el programa Nico, un gustazo escucharte querido ¿Eh? Este, bueno, nos veremos en gracias. noviembre nos vemos en noviembre el 24 de noviembre seguro y sí, sí, <ríe> <ríe> <Sí, ríe> sí. sí, para contarte bien, Fernando vos podés creer que cuando a mí me llevan a vivir a la Pampa, que eh, bueno el consejo era que viviera con mis tíos, y etcétera, no va que la persona hay una persona que vuelve desde Italia como director de orquesta y se eh, cadera de Santa Rosa a la Pampa él y se le urge radicarse nuevamente en Santa Rosa y no va que mi tío era el único violinista dando vuelta por ahí Y yo sin darme cuenta, desde muy chiquitito, antes de conocer La Chicha, lo había conocido a Pepe. Por como oh. con mi tío, a Pepe y a uno, el señor muy mayor de La Mata también, y llegan los tres ahí a escuelas por escuela, recorriendo toda la provincia de La Pampa, oh. dando el acercamiento de lo que eran esos instrumentos. Y entonces uno cuando se pone a pensar, en realidad, eh, los que estamos en esta lucha, no estamos solos y me parece que Que el encontrarnos en nuestro destino. Así que como me he con Gachi, como nos encontramos nosotros en San Fernando, me parece que el destino es encontrarnos y nos encontramos cada claro, día en ahí también. Dale, te mando un abrazo enorme, Nico, para vos, tu señora, los chicos, eh, Dale. Gracias, Gachi. Fernando, gracias, querido. ¿eh? No, por, por favor, a vos, a vos. Eh, abrazo, Nico. Nos vemos pronto. Sí. Uh, okay. Hemos charlado largamente con Graciela Dora Ledantes Gachi, que es integrante de la asociación Anaí, y es la coordinadora de la muestra La Búsqueda de Clara Anaí y con Nicolás Bernardi, eh, que está en Andalgalá, que vive en Andalgalá y que fue eh, el otro lado de la moneda que tiene todavía a Clara Anaí apropiada sin que sepamos dónde está La vamos a seguir buscando, está claro. Hay una lumbre en Asturias ¿eh? que ilumina a España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. Al agua, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta es la hora de pelear la huelga la la huelga a la huelga a la huelga la huelga la huelga la huelga la huelga a la huelga a la huelga a yo por ello madre <tose> y yo yo por mí a la huelga la huelga a la huelga a la huelga la huelga la huelga la huelga a la huelga yo por ello madre You queda muy poquito tiempo de programa, yo no sé cómo vamos a hacer, me parece que hoy nos quedamos sin los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que todos los jueves son parte esencial de oral y público. Eh, eh, igual guardamos esperanzas, pero eh, nos nos vamos a, a charlar con Zulema Chester a propósito de una sentencia que va a haber el día viernes en el eh, en el juicio o Eh, por los hechos ocurridos en el hospital posada viste el hospital posada que estamos hablando todo el tiempo de las personas que están despidiendo bueno eso además eh, tenía un lugar allí conocido como el chalet que fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio sulema eh, es eh, allí parte de la comisión de derechos humanos este y la la tenemos en línea además es la hija de jacobo chester que fue una de las víctimas del chalet eh, bienvenida sulema gracias por estar aquí en oral y público por gracias momento. a ustedes eh, Hacen un muy buen trabajo Bueno, muchas gracias. Eh, acabamos de tener aparte un, creo que un, una, una charla histórica ahí entre Gachi, y la asistente de Chicha, Mariani y, y Nicolás Berardi. Bueno, no importa. Me quedé colgado de eso, perdón. Obvio. Eh, Bueno, contame cómo llegan a esta, cómo llegamos a esta sentencia que se va a conocer el viernes, hacernos un mini resumen de la historia y seguramente lo que te propongo es que volvamos a charlar ya con la sentencia la semana que viene mucho más en extenso sobre la causa con ya las condenas puestas, pero contanos, hacernos un mini resumen de la causa. Bueno, esta causa nosotros la conocemos como Posadas dos porque es el segundo juicio que se lleva adelante. El primero fue por este, secuestros y torturas, donde se probó además los homicidios y entonces a esta instancia de juicio llegamos por los homicidios tanto de Jorge Roitman, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en el hospital en noviembre del año pasado, uh -huh. y por el asesinato de mi papá Jacobo Chester. Uh -huh. Eh, ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cuántas personas están imputadas y cómo crees que van a, a salir el viernes? Bueno, en principio estaban había dos imputados, uno en prisión que es Luis Muña el conocido hmm, civil el, por el dos por uno, por el dos por uno exactamente, hmm. y Argentino Ríos quien siempre se burló de la justicia y este dijo decía estar enfermo y que no podía presentarse Este, enfrentar los juicios y terminó falleciendo este año en el medio del juicio, así que tampoco va a tener condena. Uh -huh. eh, la verdad es que nosotros creemos y estamos convencidos de que todo lo que se demostró en el juicio amerita una perpetua. Uh -huh. Pero bueno, Claro, queremos. hay que esperar a la justicia. ¿Ambos eh, están condenados en causas anteriores o, bueno, Muña ya sabemos que sí, pero... ¿En el otro caso? No, en el caso de Ríos, como tampoco se había presentado, digamos, no no había sido juzgado por sus problemas de salud, en este juicio se estaba este, instruyendo la parte anterior y la parte de homicidio. Sulema, uh -huh. eh, contanos de, de, de, de tu viejo, de lo que pudieron reconstruir de su paso por ahí por el chalet. Bueno, nada, este, eran trabajadores. Este, me gusta hablar de todos en general, pero digo eran trabajadores eh, solidarios, comprometidos con la realidad que les tocaba vivir. Eh, seguramente hoy hubiesen estado marchando por todos los despedidos que tenemos en el hospital. Eh, bueno, nada, no, no, no muy diferente uh -huh. a lo que estamos viviendo, ¿no? Eran todos laburantes del hospital. Eh, ¿Los desaparecidos del sí. hospital? Sí, sí, sí, sí, sí, sí claro. La, a ver, nosotros en un principio eh, los agrupamos precisamente por haber sido no solamente trabajadores del hospital, sino por haber sido todos secuestrados por la patota parapolicial que reprimió en el hospital. Uh -huh. Después con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta y fuimos verificando que no todos fueron secuestrados por la misma patota y que no todos pasaron por el chalet. Claro. Pero en un principio el, el denominador común eran los SWAT. Uh -huh. ¿A qué hora y dónde va a ser la sentencia? La sentencia es mañana en Comodoro Pi, Sala Amia, a las nueve y media de la mañana. Bien, vamos a estar atentos. Yo te pido disculpas por el poco tiempo que te hemos dado hoy y te comprometemos para charlar contigo la semana que viene para hacer una evaluación de lo que esperamos sean condenas, nuevas condenas. Perpetuas. Perpetua. Eh, por supuesto, cuando quieran me llaman. Un beso grande. Y cárcel común, ¿no? Y nada de dos por uno. Absolutamente. <risa> Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que estén bien. Hemos, charlando, hemos charlado con Zulema Chester, integrante de la Dirección de Derechos Humanos del Hospital Posadas. Le agradezco, y le mandamos un abrazo y un beso a Daniela integrante de Hijos Zona Oeste, con quien nos cruzamos hoy en la plaza y juntos, y digamos, esta, esta charla, digamos, con, con lema a la que hubiéramos querido darle eh, más tiempo. Eh, sí, una cortinita y nos vamos a despedir con algunos de los sonidos de la plaza. Queremos escuchar algo de Nora hoy. Mucha gente había hoy en la ronda de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Eh, no sé si habrá tenido que ver con que había, con que estaba la marcha docente del Congreso y quizás mucha gente se acercó después a la ronda. Vamos a escuchar algunos de los de los audios que ha recortado Pablo Giacobbe de la larga intervención de Nora hoy. A ver, vamos a escucharla hablar sobre el ataque a la docente eh, de Moreno, de Corina, que fue secuestrada y torturada ayer parecería, parecería que acá estuvieran disfrutando la triplea, las mafias, este, ¿nos vamos a aparecer a otros países donde están las maras, esas invenciones nuevas de Colombia, de Honduras, de Guatemala, este, nosotros que fuimos avanzando 40 años de marchas de calle y cada tanto eh, comprobamos la inhumanidad del gobierno tanto de este nacional como de la provincia yo tengo que decir la provincia de Buenos Aires con una gobernadora insensible que no tiene alma no tiene corazón no tiene un pensamiento bueno ella se fue a vivir con sus hijas a un cuartel de la aeronáutica para proteger a sus hijas y vivir tranquila, pero se olvida de que está abandonando al pueblo a lo peor que, está, que, nos, que recordamos, ¿no? De los años que vivimos en la represión, en lo que le pasó a esta maestra es inaudito, es repugnante que vivamos en Argentina con hechos. ...que realmente nos asustan, ¿qué se viene? ¿Qué más quieren? ¿Hasta dónde va a llegar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharla a Nora Cortiñas hablando ahora de educación, de salud y de Macri Loco. ¿Hasta cuándo va a seguir con esta persecución al pueblo? A los docentes, a los eh, eh, médicos, a la gente que trabaja en salud. ¿Hasta cuándo va a seguir destrozando y destrozando? ¿Hasta cuándo va a seguir toda la situación que vivimos? Todos los días despedidos, el hospital Posadas, destrozándolo. Un hospital, escuela, que fue ejemplo en toda Latinoamérica. Y día por día... ...siguen echando... ...toda gente notable... ...toda gente profesional... ...ahí no hay ñoquis... ...no, ahí hay trabajadores de primera... ...que tenemos el orgullo... ...los argentinos... ...de poder decir... ...que acá los trabajadores en Argentina... ...son todos de primera... ...nos da vergüenza... ...y uno dice... ...¿tenés bronca?... ...no, tengo vergüenza... ...tengo vergüenza... ...todos los días de que esta Argentina se va desprestigiando por un gobierno que se propuso no es que esté equivocado no, sabe lo que hace no es que el presidente esté loco no, no amigos y amigas no está loco el presidente está bien cuerdo lo que hace pero es perverso, es perverso El último audio en realidad te lo reemplazo yo Naty, Te lo cuento rápidamente eh, Para poder terminar el programa en horario La semana que viene se cumple un nuevo aniversario De la desaparición de Jorge Julio López Que fue secuestrado y desaparecido El 18 de septiembre del 2006 Por segunda vez ¿no? Eh, cuando se estaba eh, llegando a la lectura de la condena Del juicio en el que es condenado Eh, por primera vez Miguel Echegolás eh, va a haber dos marchas el 18 el martes se va a marchar en La Plata que es en general la marcha más grande para recordar a López y el 20, el jueves después de la ronda de las madres se convoca a marchar en la ciudad de Buenos Aires ¿sí? así que se ha desdoblado supongo que esto tendrá que ver con que mucha gente participará de las dos y algunas referencias en particular, eh, participarán de ambas. El 18 en La Plata, el martes y el jueves, el día de nuestro programa, en Buenos Aires, eh, en el después de la ronda. Eh, así que seguramente el programa nuestro de la semana que viene también va a a tener buena parte de lo que allí suceda le mandamos un abrazo, también un pedido de disculpas a Víctor Basterra, que no lo pudimos enganchar hoy en el aire, hubiera sido muy rico eh, tenerlo en este contexto para que él también recordara a Chicha lo pudimos hacer con él en el primer programa después de la, de la muerte de Mariani, pero lo vamos a tener el juez que viene a Don Basterra, eh, de nuevo después de un par, dos o tres semanas de ausencia, no le vamos a tolerar más que eso y lo vamos a traer de vuelta para ser parte como es esencial de Oral y Público y creo que la semana que viene creo creo que vamos a incorporar un columnista pero no les puedo decir más que eso a vos y a pero cuando cierras el micrófono para terminar con Oral y Público chao memoria verdad Justicia, compromiso, nuestras causas.